Te quejes y vengas diciendo que te he abandonado, que el amor ha perdido su encanto y que algo ha cambiado, que no ves ese brillo en sus ojos, que la risa se ahoga en sus labios, no me digas que el tiempo ha robado calor a sus manos. Te quejes y vengas diciendo que todo ha acabado Ella espera de ti otra respuesta que verte callado Ella quiere que ganes a pulso y que luches por lo que aún es tuyo Que comprendas que a veces se pone a prueba tu refugio. Dominando y y que ahí en el fondo del alma te sigue queriendo te sigue queriendo te sigue queriendo te sigue queriendo, te sigue queriendo. Quejes y vengas diciendo que te he abandonado, si la suerte se ha vuelto en tu contra y te has conformado, si no sabes leer en sus ojos, si no puedes correr tras sus pasos, si no intentas con todas tus fuerzas volver a su lado. que todo este tiempo te ha estado mintiendo y que ella en el fondo del alma te sigue queriendo te sigue queriendo te sigue queriendo te sigue queriendo